Obviamente tengo cita hoy a la 1 y 30 de la tarde. En el despacho, señor ministro, de comunicación directa con el asistente de él. En el caso me convocaron para dos temas. Uno, el tema de seguridad y segundo, para el tema de firmar el convenio por 440 millones para eh, la postura de las cámaras de seguridad para el municipio. ¿Cuántas cámaras? Eh, ocho cámaras. ¿Qué cámaras? Bueno, se eh, ha tocado con el gobierno departamental a través del secretario ¿El Dr. Rodrigo Páez Solaya, el tema de, de su retiro del sistema de, la, de la seguridad? Sí, el Dr. Rodrigo me atendió la semana anterior, igual él mismo después de recoger algunas pruebas, cerca de 20 oficios más o menos, de diferentes hechos que me pasaban a mí durante este tiempo que llevo gobernando, en temas de seguridad eh, lo dirigía al Dr. Andrés Villamizar de la Unidad de, de Protección. El objetivo de esta reunión de hoy a la UNI-REITAD del Dr. Fernando Carrillo es... ...que vuelva nuevamente y le respaldezca el esquema de seguridad, lo mismo que el vehículo? Efectivamente, es para sostener uno de los temas, como le digo, sostener el tema de seguridad... ...el tema de protección que venía recibiendo por parte del Estado... ...y segundo, el de las cámaras de seguridad para el vehículo. O sea, alcalde, hoy ustedes no cuentan ni con escoltas ni con vehículos de seguridad... Por supuesto, cuento con los escoltas. Los escoltas son de la Policía Nacional. La Policía ha sido indiscutible. Por ejemplo, ayer que estuve haciendo labor y entregando ayudas humanitarias en la comunidad de San Andrés, eh, eh, estaba acompañado por ocho miembros efectivos de la Policía acompañándome, más un esquema, un pelotón del Ejército que también dispuso para acompañarme, ya que no contaba con los elementos de la Unidad de Protección. Alcalde, pero si los policías, la gente, Lo protegen a ustedes, desprotegen al resto de comunidad, ¿no? Afortunadamente no es que lo desprotejan, afortunadamente ellos han entendido mi situación y en su momento los que están de descanso son los que están acompañados.